Esta tarde mmm, me gustaría mostrarles o que vieran una, una imagen, un árbol y del, y del árbol cuelga a través de una cadena una caja, una, una caja pequeñita en forma de casita que al parecer Le da refugio y le da alimento, al parecer, a un posible pájaro. Entonces estaba mirando la, la casita, que qué bonita la casita. Y qué contradicción. Me crearon una casa, me crearon una estructura en el aire, cuando yo tenía mi propio. Nido, mi propia casa ¿No será por eso que el pajarito había desaparecido? En fin, amigas, amigos, Rafa, Jorge, Pili ¿Dónde queda la libertad si no estamos en nuestra casa? casa de la Orotava, es donde estamos ahora mismo. También en el 104.9, también en puentehumano.blogspot.com, también en el Facebook de Puente Humano, pero sobre todo estamos aquí en el estudio de Radio Pimienta que está dentro de la casa de la Orotava. y hoy en el cayuco estamos Jorge, Ana, Pili en los mandos y un servidor, Rafa pero no estamos solas, no estamos solos, también está Miguel A los mandos de la tasca mientras nosotros irradiamos desde aquí abajo. Ahora mismo estamos en ¿Qué coordenadas espacio-temporales? La rotava y en el tiempo, Jorge. ¿Qué hora? Las nueve y media. Nueve y media de la noche del viernes 2 de noviembre. Emitiendo en directo por internet y vamos a emitir en diferido este programa en los días sucesivos. Lunes a las.. ...lunes a las 5, martes a la 1 de la mañana... ...y viernes a las 12 del mediodía. Y si quieres... Venir a casa, 922-3348-60. ¿De qué te apetece hablar hoy? No, empiecen ustedes que, eh, que están más sueltos. Hombre, a mí me apetece en primer lugar compartir una de esas cosas que te sorprenden, como es el hecho de que yo vivía creyendo que eh, la sanidad pública se pagaba con la seguridad social, de forma que si no currabas, no estabas pagando la seguridad, no estás pagando la sanidad. Porque como había visto que en los últimos tiempos habían reducido, habían complicado el acceso a la sanidad a las personas que estaban en, en desempleo, eh, bueno, pues tendrá una relación con esto, ¿no? Con el tema de lo que aportas a su vida social. Luego viene el tema de los inmigrantes, de quitarles a ellos el acceso. No lo ves bien, pero dices, bueno, entonces los inmigrantes que no cotizan, a lo mejor esto es un argumento para... Y de pronto descubro, gracias a un proyecto de comunicación independiente, como es el Más Voces, que se emite en esta radio y que se hace desde la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, de pronto descubro que no, que se paga con el IVA. Con una parte del IVA es con lo que se paga, La sanidad de todos. ¡Guau! Wow. <risa> yo no lo sabía hasta hoy, ¿eh? Hasta que me lo has contado tú. Y yo hasta ni ayer. Yo, ni, ni yo, ni yo tampoco. No lo sabía, y yo hasta ¿eh? ayer. Si alguien puede des decirlo, que llame y que lo diga, pero es que los datos parecen ser que desde una ley que tiene ya un par de décadas, eh, es una parte del, del IVA lo que se sustrae para pagar la sanidad pública. Es decir, si esto es así... Y es como lo dice Médicos del Mundo, es como lo dice la Asamblea de Médicos que desobedecen la ley en Madrid. Y es como nos lo ha dicho personas directamente de Médicos del Mundo que nos lo certifican, dos personas ya en el día de hoy de Médicos del Mundo. Si es así, significa que los turistas pagan nuestra salud, los inmigrantes pagan nuestra salud y nosotros pagamos nuestra salud. Cuando compramos cualquier chocolatina... O cualquier bebida, o nos transportamos, o hacemos cualquier cosa que requiere IVA. Incluso el pan de por la mañana, ¿no? Claro, eh, yo lo encuentro alucinante. Entonces, ¿cómo es que se le puede negar a alguien la salud pública si la está pagando como los demás? Entonces, ¿qué es el efecto contrario? Es que parte de la salud pública nos la pague aquel que está viviendo en situación peor que nosotros, sí. entre comillas. No, pero es que la verdad que, que, vamos, a mí me resulta increíble, primero porque no lo sabía para nada, porque yo también tenía esa idea de que, de que todo venía de la seguridad social, y, y bueno, y si es así, pues entonces es impresentable, ¿no? Porque claro, porque bueno, todos los argumentos que se han utilizado con toda la reforma de ahora y con todo el tema de la inmigración y la inmigración y toda la llegada a la sanidad y todo eso, pues pues claro pues entonces no tendría justificación ninguna pero entonces entonces otra pregunta más me cuesta creer que que encontrar que ningún medio de comunicación del establishment haya dicho esto nunca no decirlo decirlo a, eso se a se alguien así tan tal vez no tan contundentemente como nosotros ahora no sé yo no sé ¿Tú has leído alguna vez algún artículo en algún... así, tan directamente diciendo que si... No como titular, desde luego, ¿no? No como... ¡Ey! ¡La sanidad pública la pagamos con el IVA! Yo no... El, a letra. lo mejor dentro de un artículo extenso puede haber una información al respecto, ¿no? Mm, que tienes que descubrir el artículo y tienes que leerlo. Claro. Si ¿sí consigues llegar a él. Sí. lo mismo que pasa con, con la Pantoja, nadie sabe qué pasa con la Pantoja es lo mismo ¿qué pasa con la Pantoja? ¿por qué de meterse en mi vida si yo no me meto en la vida de nadie porque ha de ser que humanidad porque ha de ser de humanidad, lo que tú haces, cómo tú vives, doet. lo quieren saber. Lo que tú haces, cómo tú vives, je lo quieren saber. Humanidad, Ana Botella, la ley está para cumplirla, aún en los casos más tristes. Qué humanidad, Ana Botella, qué humanidad. ¿Qué me la tiene que pagar. Qué humanidad, Criticó, Qué humanidad. Yo vivía en Mexiquito y ahora vivo en otro lado. Qué humanidad, qué humanidad. Después me fui para el distrito y ahora vivo en San Germán. ¡Qué humanidad, saludos, saludos a un preso de la cárcel de Valdemoro en Madrid... Eh, ...saludos a un preso que mm, decidió filtrar unas cuentas de un banco suizo... ...en concreto el HSBC, ¿han oído hablar de este personaje?... ¿Un hacker? ¿Sí? Sí, sí, yo había escuchado la, ¿Sí? la noticia. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué te había llegado de este tío? Cuéntame. No, no un poco lo que, lo que aparece aquí en el, en el titular, ¿no? O sea, que filtró eso y que, bueno, que ha tenido que, que pagarlo. Pero bueno, hablando de este, nos podemos remitir, por ejemplo, al periodista griego que esta semana ha tenido que declarar también por, por revelar nombres de personas que estaban... Evadiendo impuestos en en, en Grecia, ¿no? O sea, ¿Cómo? Un periodista que ha revelado quiénes evadían impuestos de Grecia. Claro, claro, y después, después lo han citado a declarar esta, esta semana, ¿no? O sea, que... O sea tenemos por un lado este periodista griego, sí. cuyo nombre tenemos que averiguar para sí, mencionarlo con todas sus letras. Y yo creo que Pero está en el de hoy, ¿eh? 2000 eh, cuentas publicó este periodista griego, 2000. Eh, y la persona de la que estamos hablando es un tal Fal. Kiani, o ...Falchiani, no sé cómo se dice exactamente... ¿Talquiani? ...detenido en Barcelona por la policía española... ...y acusado de filtrar a las autoridades... ...es decir, no ha hecho un beneficio personal... ...sino que ha filtrado a las autoridades de varios países... ...decenas de miles de cuentas de, cliente, de clientes... ...de este banco de Ginebra... ...el HSBC Private Bank... ...entre esas cuentas está la, la familia Botín. ...y el juez del caso Bankia... ...archivó este caso... ¿Qué me dices Rae? Bueno, este... Qué rae. Ingeniero informático de HSBC en Suiza... Eh, ...a quien menden algunas personas... ...el Robin Hood de las finanzas... ...a quien menden el Bradley Manning... ...de los secretos bancarios suizos... Sí. <risa> ...es desde el mes de julio... ...un preso más... ...en esta cárcel Marilena de Valdemaro... ...y ahora el gobierno se piensa si está Italia o Suiza. Si se quedara en España, habría que aplicarle la ley de aquí. ¿Qué es lo que dice la legislación española? La legislación española dice que estás exento de responsabilidad si facilitas de buena fe información relacionada con el blanqueo de capitales. Esto nos lo dice en Nación Red. Punto .org, yo no sé qué es lo que dirá la legislación suiza que pide que los trayeten allí. Uh -huh. Pero teniendo en cuenta de qué vive pues, una parte de Suiza, <risa> no creo que sea exactamente igual. El caso es que cualquiera mmm, me ha revelado una información que a muchas personas nos interesa que sea pública, ¿no? A mí me interesa. Yo pues no tengo nada que perder. ¿Tú, Gordon? Yo no tengo nada en Suiza. ¿no? ¿Tienes algo que perder? No, no tengo nada en suiza tampoco. Bueno, pues este hombre eh, parece ser que eh, está esperando noticias sobre su, pete, eh, su petición de protección y contesta las cartas de los ciudadanos que le escriben. Curiosamente el PSOE, que no es precisamente un ciudadano, sino que es otra cosa. Y eh, que tampoco lo sabemos bien, ¿no? <risa> Estas cosas es el es. Bueno, el PSOE aquí tenemos información hoy que transmitir que afecta directamente a la sobre el PSOE. Pero bueno, eh, antes de llegar a ello, tenemos que el PSOE, igual que el gobierno norteamericano, se interesa porque Falchiani no sea extraditado a Suiza. De pronto, um, uh, Julian Assange sí interesa que se extradite a determinado lugar, pero um, Cualquiera no tiene interés. Bueno, el caso es que mmm, este hombre es previo Príncipe da Concordia 2013. Intentaremos averiguar algo sobre él e intentaremos ver si es, si es posible escribirlo durante el programa de radio y facilitarles a ustedes la forma de escribirlo a él. Mientras tanto, tenemos la foto y el nombre de periodista griego. Se llama. Vachevanis Costas. Vachevanis Costas, que lo tenemos aquí fotografiado en el periódico Mundo, en la versión digital, es periodista y editor de Hot Doc Y en la foto está asistiendo a la audiencia judicial. Tiene un pequeño aire con Millán el de martes y 13, ¿verdad? Tiene un pequeño aire. Bueno, la gracia que le había producido a los propietarios de esas decenas de miles de cuentas. Bueno, este hombre imagino que la información la, la habrá recibido algún lado Es periodista en televisión y reportero de investigación de esta revista Hot Dog. Eh, sí, Jorge. No, no, no, no, simplemente que, vamos, que pone manifiesto que sea, a ver, de, a ver sospechosos de evadir de, de impuestos al poseer depósitos en, en Suiza por valor de unos 1.950 millones de euros. ¿Quiénes? Tres exministros griegos. Uno de ellos muerto por suicidio hace tres semanas. ...el presidente del Parlamento... ...actual... ...entendemos que es del... ...Parlamento Actual de Grecia... ...y varios empresarios de renombre... ...¿qué te parece? ...la lista fue sustraída por un empleado del HSBC... ...con lo cual llegamos a nuestro otro amigo... ...el señor Falkiani... ...y digo yo... ...este pobre hombre que está en la prisión de Valdemoro... ...no se merece un saludo de todos nosotros... ...y todas nosotras... ...no hay que hacerle llegar el programa... De radio, no hay que hacerle llegar mmm, la emisión de Radio Pimienta. Bueno, si tienen un mensaje para el señor Falchiani y no quieren hacerlo por correo electrónico o no saben cómo hacerlo, mándenlo al buzón de voz de Ponte Humano y nosotros se lo haremos llegar. El buzón de voz de Ponte Humano entra en puentehumano.blogspot.com y ahí tienen dos buzones de voz. Uno de ellos es un teléfono fijo, de teléfono coste de teléfono fijo que es el 822 20 12 91 822 20 12 91 y si quieren hacerlo desde el ordenador pueden dejar su mensaje también en el blog punto punto punto es nosotros al menos haremos eso llegárselo hasta hacerlo llegar hasta Falciani. si usted quiere ir a visitarle allí y darle un saludo puede hacerlo también nadie se impide Zoi. <truits> Sont ceux qui ont oublié le passé L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées A force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés Nous parlons de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée Les peuples littéralement écrasés, la création menacée Multinationale et croissance sont tracées, leurs routes sont nos libertés Ils ont juré, et créé un entrave à l'heure À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit Ay, que va a fracasar en el futuro. Algo así, ¿no? Dice... Que es que... Canción de Piano Arcana, eh, rapera francesa, con orígenes argentinos, que tiene letras muy contundentes. <risa> Ahora estaba hablando de la desobediencia civil y de eso vamos a hablar mucho en el programa de hoy. Tenemos a Miriam cerca de nosotros, Miguel, gracias por asistirnos en todo aquí en, en, en, la tasca, en la tasca de la casa y también por darnos información y por intercambiar con nosotros hace un rato estábamos hablando de los medios de comunicación de lo que sí, de lo que no del libro que estamos leyendo y bueno, todo eso nos hace falta porque es difícil enterarse de las cosas eh, bueno, estábamos hablando de desolvencia civil A razón, a razón del, de la misión de Salvador del domingo pasado, que se emitió a las y Media y se puede localizar a través de internet, donde entre otras personas se entrevista a Ignacio Ramonet, eh, si tiene la experiencia de ver a un jubilado que no paga el euro por receta, o irlandeses que no pagan el impuesto sobre la vivienda, o un conductor que pasa el peaje sin pagar un juez también que lo condenó a los insumisos del Servicio Militar. Y de ese juez hay un corte de audio que tiene por ahí DJP y que hacia el minuto 4 hay bueno, una parte contundente. No sé si tú pudiste ver el programa, Miguel. No tuve la ah. oportunidad. Mm, pero su civil no es más información, creo, ¿no? Por algún lado. Sí, un poquito, yo creo que sí. Así, por lo que acaba de comentar la compañera, o del tranvía, por ejemplo, no pagarlo y tal. O sea, eso, así te puedo contar. Está en <laughs> la realidad. civil a diario, comparada con la de no pagar el metro y cosas así, ¿eh? De su civil. ¿sí? Tú no, es un referente antes cuando un coche, Jorge. ¿Referente histórico? ¿Te refería, sí. Rafa? Sí, ¿no? Lo, bueno, hablábamos de Gandhi y hablábamos de, de, de Henry David Thoreau, ¿no? Que, que en el siglo XIX se negó a, a pagar los impuestos en, en los Estados Unidos, o llamaba a no pagar los impuestos, él no los pagó por, porque no quería sufragar con su dinero la guerra contra contra México, me parece que era, ¿no? No sé, sea, que... ...la guerra contra México, aquí el referente... ...y que próximo... bueno, tiene un ensayo, me parece, se llama desobediencia civil... ¿no? Sí. Sí. ...aquí la campaña fuerte de desobediencia civil fue la que hicieron... ...el movimiento de gestión de conciencia frente al servicio militar... ...fruto de lo cual es el hecho de que hoy en día el servicio militar... ...se haya retirado y se haya de forma... Eh, profesional vale, pues tenemos el audio de ese periodo... ¿no? Vamos a escuchar a lo que dice este juez que se implicó en ese periodo. Era un juez que todo objeto de conciencia desearía también. <ríe> sí, sí, sí. A ninguno, ¿A ninguno condenaste a ninguno. Los insumisos cuando eran juzgados. ...tenían que estar deseando encontrarse con el juez Santiago Vidal... ...que me juzgue Santiago Vidal, que éste me absuelve... ...seguro, pero claro, no podían escoger... ...eso sí que el reparto de casos va estrictamente por un sistema informático... ...no se puede escoger juez... ...en tu época había jueces que ante el mismo caso de un insumiso... ...ese juez lo condenaba, mientras tú lo estabas absolviendo... ...la mayoría... ...la mayoría condenaba... ...sí... ¿Pero cómo te lo montabas? ¿Te saltabas la ley? No, los jueces no podemos eh, dejar de aplicar la ley. Aplicaba la ley con sentido común. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que se nos pide a los jueces. Porque si no, para aplicar la ley de manera literal, pues con un buen ordenador, donde estén todos los códigos y todas las normas, sería suficiente. Pero ahí el límite de la separación de poderes, un poco... Es strana. verdad, la es frontera está rara. rara ¿eh? Si Montesquieu levantara la cabeza eso de la separación de poderes... Ah, ¿esto no existe? Lamentablemente la realidad es que no es así. Es que no es así o sea, tú lo está diciendo un juez, ¿eh? Sí, sí, sí, y soy muy consciente de, de la gravedad de eso. El poder ejecutivo, lamentablemente, tiene mucho poder sobre el poder judicial. Dictando sentencias como las que dictabas de los insumisos, ¿tú también estabas haciendo, a tu manera, desobediencia civil? Puede llamarse así, es verdad, lo reconozco. Dice la sentencia, tal incumplimiento de la ley obedeció a un imperativo de conciencia ...y se decidió dentro de un movimiento de desobediencia civil. La libertad de conciencia es un derecho fundamental reconocido... ...como libertad ideológica en el artículo 16 de la Constitución. Pero la libertad de conciencia está por encima de la ley. Sí, la desobediencia civil no es un delito. La desobediencia civil es un posicionamiento de un ciudadano... ...en el que plantea al Estado, oiga, yo no estoy de acuerdo con esa ley... ...y de manera pacífica, eso sí, nunca con violencia, siempre de manera pacífica... ...presento mis argumentos de por qué considero que no debo cumplir esa norma. Pero puede parecer un poco que aquí todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana... ...porque su conciencia se lo dicta. Bueno, yo no lo, no lo diría así, hacer lo que le dé la gana, no. Lo que puedo hacer es no cumplir una norma concreta, de una ley concreta... ...argumentando el por qué pero eso sí, asumiendo las consecuencias de esa desobediencia. Por poner un ejemplo muy claro, el médico que se declara objetor de conciencia y no quiere practicar un aborto, está ejerciendo su derecho, pero tiene la obligación inmediata de que esa embarazada sea atendida por otro médico que sí, que lo realice, y está haciendo desobediencia civil, este doctor. Por lo tanto, cuando uno tiene un comportamiento ético y argumenta de manera racional y meditada por qué discrepa de esa norma, para mí está ejerciendo un derecho. Y para ti los insumisos en aquel momento estaban teniendo un comportamiento ético. Sí, sí. Para mí era un comportamiento ético y cívico. El artículo 20.5 del Código Penal dice, si se ha infringido la ley con una causa de justificación, un estado de necesidad, una legítima defensa, por ejemplo, pues eso no es punible. ¿Se ha cometido el hecho delictivo? Sí. ¿Es culpable quien lo ha hecho? No, no es culpable, porque estaba legitimado para hacer eso. Matar a alguien siempre es saltarse la ley, es un homicidio. Pero si tú matas a alguien en legítima defensa, no hay ninguna sanción penal que imponerte. Últimamente también... Me... Artículo 20.5. Estado de necesidad o legítima defensa. Están por encima de una ley. En ¿El estado de necesidad o en la legítima defensa? Ahora mismo cada vez hay más estado de necesidad, no? Sí, claro, supongo que un poco en esa situación se marcaba el tema de la acción de, del SAT, ¿no?, en, en Andalucía. Ah, hablas del de supermercado... Sí. Uh -huh. Uh -huh. ahí estaría un denuncia respecto al estado de necesidad, ¿no?, Claro, yo supongo, bueno, un poco hablamos, yo supongo que uno de los problemas es que, quién interpreta el... Esta, digamos, vamos, evidentemente este señor hace una interpretación, pues, pues yo qué sé, laxa, abierta, progresista o lo que sea de, de la legislación, ¿no? Pero, pero claro, pero si te toca a un juez bastante más fachento, pues, pues, pues, evidentemente vas a tener problemas como Santiago Vidal pues vas a tener vas a tener muchos más problemas ¿no? o sea que y, y bueno y otra cosa claro evidentemente si la mayor parte de, de del estamento judicial son gente cercana a, a asociaciones conservadoras pues pues el margen es, es menor que si cuentas con un señor como Santiago Vidal Uf, Mira, ¿cómo ves? de su decidido, se va a extender de su civil no solo en Canarias o en el Estado Español sino en el mundo, ¿Cómo están las cosas? Eh, desde luego, desde luego. Afortunadamente siempre ha existido, ¿no? Y evidentemente que la, la abundancia de, de información, aunque no todo el mundo tenga acceso a una información libre y tal, pues evidentemente el saber el porqué o eh, programas como este que te ayudan a, a saber el porqué de las cosas de forma más clara, eh, Pues evidentemente que te da las herramientas para, para llevar a cabo en la medida de, tu, de tus posibilidades pues una, algún tipo de desobediencia civil ¿Sí? o una actitud de vida, una filosofía de vida, de desobediencia contra lo establecido. Pero no, no es fácil, ¿no? No es fácil hacer la desobediencia civil. Ya, pero la, la, otra pregunta sería, ¿por qué en Irlanda son capaces de organizarse con tanta... Porque, porque el programa ponía una... Decisión es una cosa interesante no dice los irlandeses van salen poco a la calle no pocas manifestaciones y tal y sin embargo son capaces de organizarse y hacer algo con tanto impacto y aquí en el estado español no la, bueno se sale a la calle con, con relativa frecuencia se hace un, una cierta cantidad de, de ruido no está mediáticamente presente pero bueno el movimiento de gestión de conciencia logró su objetivo ¿no? sí cierto eh, bastantes personas tuvieron que pasar tiempos en prisión ...o sea, fue un trabajo difícil, duro... ...en aquel tiempo, por ejemplo... ...las radios comunitarias... ...que querían emitir los mensajes... ...que sacaban desde prisión... La, ...los objetores de conciencia, por ejemplo... ...tenían que transportar la, los programas... ...en cassettes... ...que tenían que llevar físicamente... ...desde Bilbao hasta Barcelona... ...en aquella época, ¿no?... ...ahora la comunicación es más fácil pero lo que quiero decir es que si ese colectivo sigue existiendo y sigue existiendo, está en activo ¿por qué no pedirle asesoramiento en no? en un momento dado es decir, con respecto a hipotecas con respecto a mm, repagos con respecto a repagos, por ejemplo ¿cómo podemos objetar? ¿no? hemos seguido mm, llevando campañas y las no hemos difundido en ocasiones en este programa, para objetar el gasto militar, ¿no? para no ingresar al Estado en la parte correspondiente de tus impuestos que va dirigida a gasto militar. O marcar claramente que ese dinero lo has ingresado a determinada asociación y le das el, la factura, ¿no? Mira, he ingresado esto a tal asociación porque yo no estoy de acuerdo con poner el gasto militar. Pero contribuir a la sociedad por nuestro dinero aquí. Esta campaña existe desde hace tiempo, ¿no? Y funciona. Tal vez podemos um, escuchar y adaptar ese tipo de acción en más ámbitos. No sé. De todas maneras, vamos, y esto no tiene ningún tipo de intención de ser político pero también habría que ver, no, porque tú dices, no, el movimiento de, de objeción de conciencia en su época consiguió que la, la milicia desapareciera, ¿no? Probablemente, o probablemente ayude mucho a que la milicia desapareciera, pero también habría que ver si... Perdón, no, no, que también habría que ver... O sea, digamos, claro, en, en España... Me, me gustaría saber el dato, me gustaría saber cuántos, cuántos, cuántos países de la Unión Europea tenían en aquella época un servicio militar obligatorio, ¿no? O sea, que... ...digamos, ¿hasta qué punto... Eh, ...fue solo una cuestión de la presión social... ...o fundamentalmente de la presión social... ...o fue una cuestión también... como consecuencia de... de ...interesado... ...sí, de, del contexto político de, en el que... ...como tantas otras reformas que se cubran sí. tomando en ese momento... ...no había claro. habido un interés, pero desde luego no... no ...el interés lo aceleró... ...lo, lo concretó en un tiempo... Eh, ...el movimiento social, porque... ...si no, no se hubieran llevado a la prisión, No, no, no el... seguro, seguro, no, pero digamos para para para intentar saber hasta qué punto mmm, una una cosa y otra tuvieron podemos convocar un programa de radio claro, claro, pero eso hay una que que... cosa que tiene relación no con esto hace un mmm, año ¿no? Verano de hace, bueno hace dos en, año pasado en el anterior en India se gestó un movimiento eh, ciudadano que exigió al gobierno indio ley contra la corrupción la ley la redactaron los ciudadanos entonces eso lo hemos hecho aquí por ejemplo los ciudadanos redactaron una ley contra la corrupción asociaciones colectivas y después cogieron y empezaron a hacer huelgas a hacer movilizaciones y decir tenéis que poner esta ley Que lo hemos hecho nosotros y tiene que entrar se generó una situación en la que el gobierno decía, no puede ser que esto que no salga del parlamento entre en la agenda del parlamento de esta manera pero la presión continuó una de las personas que recibía la represión pero que también liberaba mediante huelgas de hambre en un momento era una persona anciana Hannah eh, Ayari, es un hombre Hanna Ayari es un ex militar que había trabajado en zonas rurales Implicado con el desarrollo de la zona de Maravilla, y que dejó de joven, creo, no tengo la información exacta, había estado vinculado a las organizaciones en torno a Gandhi. Bien, un día aquí en Santa Cruz, eh, encontramos a un, a un hombre, pero no se Shih, son estos que llevan siempre un turbante, una balón, y entonces, Él se ofreció a venir a un Y me dijo ¿Por qué no hacen con la ¿Por qué no hacen ustedes la ley que quieren? Y se imponen al gobierno Yo creo que eso ni siquiera se nos ocurre. Hombre, esta ¿La iniciativa de legislación popular? Sí, sí. bueno, pero no dejan pasar ni nada ¿no? Alguien antes del parlamento Hombre, lo de la Iniciativa esta popular de la renta básica en Extremadura, por ejemplo, creo que la, la, la, ¿sí? la han tomado también interesadamente ¿no? los partidos para... Y la de en pago también está vigente ahora, ¿no? están recogiendo firmas para la de en pago. No, ¿no? Pero vamos, bueno, que es cierto, o sea, es, aparte de entrar en el mecanismo ¿no? institucional... Quiero... ¿Cómo van? Cuéntanos, cuéntanos. Iniciativa Legislativa Popular... Eh, en Extremadura, en, Extremadura en una renta básica sí la verdad es que no tengo toda la información ¿no? pero en una charla realizada en el centro social Taucho en Santa Cruz hubo hace poco eh, pues, compañeros aparte de, de llevarnos todo lo que es la, pues, documentos incluso libros que han, se han realizado de información y tal eh, pues se comentó ...que estaba saliendo para adelante... ...y que eso, que los mismos partidos... ...habían incorporado a su programa... ...para las próximas... ...elecciones y tal... ...para... ...realmente llevarla a cabo... ...de manera de... Eso. Uh -huh. ...sí, estamos viendo aquí que desde... ...el 20 de enero se está moviendo eso... ...por Extremadura... ...renta básica defiende los derechos sociales... ...en qué consiste la renta básica... ...¿nos puedes explicar un poco Miguel? ...por encima... <risa> que no soy la persona adecuada pero será todavía algo así como asegurar una cantidad económica mínima que toda persona tiene que tener siempre en cualquier condición durante todo el año si le falta durante toda la vida durante toda la vida tú has nacido y ya tú tienes el derecho a tener tus necesidades básicas cumplidas a nivel internacional es que el tema de la renta básica no es una, no es una esencia local sino es internacional y se basa sobre todo en que las capacidades eh, que se vean mermadas. Uh -huh. en sentido material, económico o en, para hecho, cubrir... en cualquier circunstancia tú tienes derecho a un mínimo para tener una dignidad dentro de, de lo que es tu entorno de desarrollo y de, de igualdad evidentemente Sí, pero es lo... cumplir los derechos humanos pero a través de un método que es la renta básica Sí, el reparto de la riqueza definitivamente y un poco ya más allá de ahí pues... El tema de la de renta básica tiene una fe, ¿no? <risa> no. Tiene buena fama porque cuestiona, cuestiona los dineros y las causas del empobrecimiento y busca el dinero, sobre todo en las altas esferas, y eso me gusta demasiado. ¿Qué ¿De dónde está? Y luego hay comentarios también de, bueno, si tenemos una renta básica y... Ah, no hay cambio no vas a trabajar no vas a hacer nada porque te pones perezoso, perezoso porque como ya tienes dinero, perdón, bueno, al contrario, si yo tengo las necesidades cubiertas, lo que hago es crear, es idear proyectos, es seguir evolucionando y seguir investigando, y es de desarrollar una sociedad un poco más sana, ¿no? Incluso procreando, ¿no? Porque tienes manera de, de sostener esa por ejemplo. De, de, de, de alguna forma. Eso no se me había ocurrido, pero.. No, es que... Pero sí, también, claro, es que si no no puedes vivir, ¿no? O sea, no puedes vivir ni tú, van a vivir a alguien que traigas hasta este... claro. pequeño desastre. Claro, claro. Amigas, amigos, estamos vivos. Ah. Best educated, best equipped, best prepared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 y'all swinging while i'm singing hey! giving what you're getting knowing what i'm knowing while the black man's sweating in the rhythm i'm rolling, rolling. gotta give us what we want uh! gotta give us what we need hey! <laughs> our freedom of speech hey! is freedom of death we, we got, got the Básica, seguiremos hablando y vamos a conseguir información, pero aquí en la Casa Brotada hay información, se hace un programa de radio eh, colectivo de Aladre y nos habla de, de la renta básica y también hay libros que la gente puede conseguir aquí. Eh, tenemos a Yusufa, vamos a ver si podemos oírlo. Yusufa, ¿nos escuchas? Sí, te lo escucho. ¡Oh, qué bueno escucharte, Yusufa! ¿Qué tal, hermanos? Yusufa, ¿cuánto tiempo? Sí, hace mucho tiempo, la verdad que sí. ¿Cómo estáis? Muy bien. bien. ¿Tú qué tal? Yusufa, que no, estás instalado por el sur de la isla. ¿Cómo va la vida por el fraile, no? Por esa zona. Sí, ahora mismo estoy en el fraile, en mi casa. Bien, ¿qué tal, qué tal están los amigos en ¿Cómo, ¿Cómo va el ritmo de la vida por ahí? Alhamdulillah, gracias a Dios, todo va bien, estamos sobreviviendo, ¿sabes? Como siempre, ¿no? Y Alhamdulillah, la cosa está un poco duro, ¿no? No hay trabajo y, y estamos, uh, bueno, y buscando el trabajo y todo eso, pero de momento nada. Pero no hay que desanimar, siempre hay que seguir buscando, ¿no? Hasta que encontrar, porque habrá, por seguro que saldrá algo. Hemos descubierto, Yusufa, gracias a, a médicos del mundo y a medios independientes de comunicación, una cosa sobre la, la sanidad pública que ahora quieren quitársela a los inmigrantes. Y hemos descubierto que en realidad la sanidad pública no se paga con la seguridad social cuando trabajas, sino que se paga con el impuesto de IVA que va en cualquier cosa que compramos. en Cuando nos transportamos, cuando compramos leche... ...cuando compramos arroz... ...estamos pagando el IVA... ...y estamos pagando también... ...la salud pública para todo el mundo... ...¿tú sabías eso?... ...que en realidad la salud pública... ...la pagas tú también... ...la pagamos todos... Ya, no te oigo muy bien... ...la verdad que es que... ...la... El, ...yo creo que... ...no te oigo no muy bien... Ah, voy, a, ...voy a intentar repetirlo... Va. ...tú... ...tú sabías... ...sabías... ...que... ...los inmigrantes... ...los turistas... Todos los que compran y se transportan, compran comida o cualquier cosa, están pagando la sanidad pública. Sí, lo sabía, no lo, sé lo, cómo se llama, el presupuesto, presupuesto indirecto, no sé el presupuesto, algo así, ¿no? ¿No? Impuesto sí. indirecto, sí, es el IVA. Exactamente, yo sí lo sabía, lo sabía. Wow. Y tus compañeros senegaleses lo, lo, lo saben también Probablemente algunos lo sabrán Que yo, eso te lo enseñan de, de graduar o no De graduar de la ESO, ¿no? Yo, ¿cómo estaba haciendo de graduar de la ESO? Entonces todo de eso me ha entrado sobre de, sobre de, de eso, ¿no? Ah, estu siempre, has estudiado Cuando tengamos que pagar una factura Pagamos un presupuesto que haya presupuesto Y de Canarias, ¿no? Mhm. Uh -huh. Entonces, ahí eh, yo creo que muchos emigrantes pueden no saberlo, igual que la gran mayoría de la población eh, canaria tampoco creo que lo sepa. ¿no? ¿Tú? No, que, ¿Tú no crees que... Bueno, sí. probablemente habrá alguna que lo sepan, no sé si solo el mundo lo sepan. Uh -huh. Porque yo creo que mucha gente piensa uh -huh. que cuando trabajas. Estás pagando la salud y cuando no estás trabajando no la pagas, pero es falso porque siempre que compras algo estás pagándola ¿no? Pagas siempre Sí, sí, sí, eso es verdad, yo lo sabía Bueno, Yusufa, yeah. cambiando de tema, habéis celebrado la fiesta del Cordero, ¿verdad? Sí, ya lo hemos celebrado la semana pasada. O creo que fue la, el viernes pasado ya hace una semana. Y qué también. bien. Sí, lo hemos pasado estupendamente con los amigos y las familias. Bueno, sabe que las familias están sanegar, pero también tenemos aquí familia, ¿no? Y los amigos, compañero trabajo. Y e hicimos una festita en casa y compramos una correo y compartimos esta fiesta aquí los centros los amigos al fraile. Qué bien y también sí, además también vino otro canal de Senegal, una cantante de Senegal que se llama Fatu, Fatu no sé, no me acuerdo su nombre. Y estos días también la gente se fueron por la noche y de, de fiesta, allá en, en Verónica. Ah, o sea, que también trajiste una cantante de Senegal. Bueno, bueno, bueno Una, una cantante de Senegal que se llama Jays Mira, hay un grupo musical que está de moda ahora en Senegal Pili lo ha podido escuchar Y ha podido traerlo al programa de radio Va a pincharlo ahora dentro de un momento A ver si tú nos dices por qué se han hecho tan famosos Se llaman Takeifa ¿Cómo se llaman? Takeifa Ah, Takeifa Yo creo que estaba viendo algunos enlace suya en Facebook, ¿no? Eh, sí, seguramente, seguramente ¿Lo podemos escuchar un poquito, Pili? Venga, dile a Pili que se pone algo para escucharlo C'est de l'arme les enfants, vous ne l'avez pas fait depuis longtemps. Pleurez car on oh, vous entend, vous trouverez enfin la paix, vous trouverez enfin la paix pour oh, entendre. Oh, oh, oh. Bueno, ¿qué te parece Yusufa a este tema que está circulando por ahí? Me parece bueno lo que pasó es que cuando hacía mucho ruido, no le voy a Yo creo que no sé por qué es la, la el volumen, pero ya, ya, ya tengo. Sí. Uh -huh. Lo buscarás por internet, ¿no? Para poderlo ir Sí, exactamente. Estoy en ello para buscar entrar para. Vale. Y mira, Yusufa. ¿Puede recomendarnos algo de música senegalesa o de música africana? ¿Qué nos recomiendas escuchar? Bueno, yo os recomendaría a escuchar uh, como Salif Keita uh, o, o, o, o alguna que es buenísima que se llama Segu Bapamino Segu Bapamino es de, es de Guinea, pero está situada en Mali ¿Es de Guinea, pero vive en Mali? Sí, Segu, Bap, Segu, Segu Bapamino Seguba bambino. bambino, ¿es una chica o un chico? No, un chico Seguba Bambino Se llama Sí, así como se escribe Ya pide esta recogiendo la información Mira, Yusufa Estamos ahora en, eh, Hemos entrado en internet Tenemos el Facebook De una persona Que se llama Herbert Falchiani Está detenido en una prisión ...en Madrid, y esta persona eh, consiguió la información de muchos eh, ricos que robaron dinero a sus gobiernos y lo pusieron en un banco en Suiza. Esta persona, en vez de recibir una medalla, está en prisión, ¿no? Y estamos escribiéndole un mensaje... Escribiéndole mensajes, ya Jorge se ha adelantado y le ha puesto Jervé, te mandamos un abrazo y todo el ánimo del mundo desde Radia, un programa de Radio Pimienta en el que nos acordamos de ti y de tu lucha, que es la nuestra. Bueno, vamos a ver. Yusufa, piensa si tú quieres decirle algo a esta persona. Yo voy a decirle algo, le voy a decir. Eh, nos encanta... Haría hacerte una entrevista telefónica. ¿Están de acuerdo? ¿Nos parece bien? Sí, claro. Hacerte una entrevista telefónica. Venga. Ana, ¿tú quieres decirle algo a Gerber? Deja que lo piense. Venga, Miguel, ¿tú le quieres decir algo? Eh, no, suscribo las palabras de aquí el compañero... Bueno, yo también, claro. Hombre, <risa> perdón. Bueno, bueno Yusufa, ¿tú le quieres decir algo a Jerebez Falquiani que revela la información de aquellos que roban a los gobiernos y lo esconden en bancos oscuros? Eh, Yusufa? No sé si me está escuchando. ¿Yusufa? Y creo que hemos perdido la conexión con tu sofá. Bueno, entonces, en el momento lo hemos puesto. Nos encantaría hacerte una entrevista telefónica y te mandamos un abrazo y, todo el, y el mundo. Vamos a darle el dial de el contacto de Radio Pimienta, ¿no? Mira, Radio Pimienta está en donde? En La Orotava, Tenerife. Estaba, eh, Tenerife. ¿Qué más podemos decir de Radio Pimienta? Canarias. Canarias. Yo creo que él eh, no va a saber ¿qué más? El, el correo de contacto la web la web, la web. venga, la web es radiopimienta.org radiopimienta.org venga, un correo de contacto bueno, podemos darle el del programa este en concreto que sería puentehumano arroba aunque seguro que cualquier compañero de Pimienta eh, estaría encantado de hablar con él, ¿no? Sin duda, igualmente, si quieres te comento el correo de, de Radio Pimienta, que es info@radiopimienta.org También. Radio Pimienta. Arroba. Info. No, Info. Arroba. Ah, Radio Pimienta. ¿Cómo es? ¿Puedo info. Arroba. radiopimienta Punto. Org. Info. Arroba. Vale, vale, Entonces, atención, info arroba radiopimienta punto org mm, que, que, que pena no poder hablar directamente con él ahora mismo ¿no? ¿y con el periodista griego o qué? ¿qué le parece? podría intentar hablar en griego de verdad <risa> en griego, en inglés es eh, lo que sea un compañero que es un programa que, pues sí. que creo que que lo habla Entonces, hay un programa también aquí con música griego, ¿no? ¿O cómo? Eh, tanto así no sé si exactamente si dice. Vamos a ir a música Canaria Canaria. ¿han escuchado en el paro estoy? <risa> ¿No? Sí sí sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a escuchar en el paro estoy. Es un, un videoclip eh, y una canción. Eh, la imagen yo creo que haría falta también poderla ver. La imagen estará en un ordenador de pili. Bueno, vamos allá, en el paro estoy En el paro estoy Parado estoy Toda la vida currando y cotizando El gobierno y nos entra recortando. La crisis no se acaba y esto va empeorando. ¡Ay, raboy! ¿Qué coño hacer yo? Ya no sé qué hacer. Volví a casa de mis padres, ya no sé qué hacer. Mi abuela ya no va ni al gringo, ya no sé qué hacer. Mi novia ya cortó conmigo. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Y, -y, -y Bueno, eh Román, y Rudy, ¿no? Román y Rudy, esos los, los que han perpetrado este hilo, que bueno, está diciendo, por lo menos lo que estamos hablando por la calle. Eh, 11 sí, sí. de septiembre del 2001 fue el año ese de las Torres Gemelas. Efectivamente. Pues bueno, no solo la que ha habido un desastre, eh, nuevamente ahora, sino que además... Hay varios autores del mundo del cine, el señor Martin Sheen, Woody Harrelson y Asner, que están planteando una película en la que desarrollan la teoría de la conspiración. Es decir, lo que no se puede decir, lo que parece que es siempre políticamente incorrecto, mentira y locura, que detrás de ese hay gato encerrado, pues se plantea hacer una película sobre esto. ¿Han pasado cuántos años? Pues, once. 11 ¿no? años hacen falta para que, por fin, el adivinivo el patrio y la cerrazón deje algún, res, algún resquedadero para que pueda entrar alguna duda. El, 11S, el documento del INSS, el informe, eh, ...no sé si tú has tenido conocimiento sobre él... No, yo no he leído muchas cosas sobre, sobre digamos, todo este tipo de teorías alternativas... Bueno, el, el, el documento oficial, la Comisión de la ACS, la gestionó Henry Kissinger... Sí... ...conocido... Nobel de la Paz... <risa> Nobel de la Paz... <risa> ...conocido por las... ...Kissingeradas, fiestas que celebraba hasta altas horas de la <risa> Bueno, lo de que es, es buena, pero lo de que este hombre es autor de un montón de masacres en América Latina es cierto. Pues este hombre mmm, no solo fue el autor de esto, sino que en, el, en la comisión de la no se dice nada sobre una de las torres que desapareció por completo por horas más tarde. Que era el edificio donde estaba el broker del alcalde de Nueva York, donde se investigaron todos los fraudes cometidos en la bolsa de Nueva York toda esa información shh, desapareció por completo pero no en el momento del armamento de las torres sino 7 ocho 8 horas más tarde de esto no hay nada en el documento oficial de investigación sobre el CES. bueno eh, hicieron un cómic sí. del informe porque no es más fácil ese cómic que lo informe <risa> y entonces lo que circuló realmente yo creo que fue el COVID aunque era como un best seller también con esa intención y luego una película, claro una película con la versión oficial de la NCS pero aquí hemos tenido la oportunidad de entrevistar a pilotos por la Verdad eh, que es una agrupación de pilotos que cuestionan la verdad oficial no solo hay pilotos, hay también bomberos por la verdad, hay también ingenieros por la verdad, y son colectivos, eh, sobre todo basados en Estados Unidos y Inglaterra, a los que se han ido leyendo eh, profesionales de otros lugares de, de, de, del planeta, que dicen, esto es un asunto demasiado serio, está cambiando demasiado la vida de, todo, de todos nosotros, como para que no nos planteemos que hay agujeros en la versión oficial. Jorge, en los periódicos más al uso de España, Nadia, es todo no, chirrido, ¿no? No, pero nadie no ha cuestionado nunca esa versión, ¿no? O sea que. Vamos, me refiero no. a los medios al uso. Y. Pero vamos, pero sí es verdad que hay un montón de cosas por ahí, por, por internet. Lo que pasa. Yo puedo. Yo puedo. Vamos. Yo también tengo esa tendencia a, a, a, a doble pensar, ¿no? Y, bueno, y evidentemente a ver todo lo que pueda haber detrás de, de cualquier cosa. Pero también me, me cuesta pensar en, en todas estas teorías absolutamente a, alternativas, ¿no? Y yo qué sé. Y, bueno, y todo este tipo de personajes y toda esta yihad y to, todo, todo eso es mentira, me ¿No? yo qué sé, o eso, o Bin Laden es un personaje fabricado por la CIA, todo ese tipo de cosas, claro, me, me, me, me, llega, me llega un poco a asfixiar que, que, que mi grado de ignorancia puede llegar a ser tan, tan grande, ¿no? Eso es la verdad. La, la, imagen, la imagen de las Torres Cayéndose en un día perfecto, de una luminosidad fantástica. ¿no? Es muy hollywoodiense. Mm, es una imagen que se queda en la retina por años sí es una imagen mm, que tiene un efecto psicológico por tiempo sí está muy bien conseguida sí, no, es una imagen muy potente, está claro eh, eso es así, ¿verdad? sí sí, sí, sí, sí, lo es entonces para cualquier persona digamos, entre comillas De bien, como se solía decir antes Cualquier persona Que en sus relaciones humanas Intenta Hacer lo que puede el bien, ¿no? Imaginar que eso A alguien Le duele Pero imaginar que le no puede hacer alguien tu mismo mundo Entre comillas No, claro, eso sería Duele mucho más todavía, ¿no? Dolor Horrible, Ajá. ¿no? Pero, claro, pero, digamos, ¿y para quién estaba hecha esa imagen? ¿Para, para los norteamericanos? ¿Para, ¿Para el resto del mundo? ¿Para, ¿Para justificar? No sé, porque en realidad, ¿cuánto tiempo, es verdad que después de, de la caída del, de las torres, bueno, la guerra contra Afganistán, evidentemente, pues vamos, fue totalmente autorizada y, Y vamos y tenía una cierta. para mucha gente tenía una cierta. Bueno, justificación. Bueno, justificación, era comprensible, ¿no? Pero, pero bueno, eso en realidad trató. vamos, tardó poco tiempo en, en diluirse esa especie de, de apoyo. Y ya después con el tema de la guerra de Irak, ya pues, vamos, la gran mayoría de la gente estaba. No, pero la guerra de Irak se hizo también gracias al 11S. Se hizo gracias al 11S, pero ya con la oposición de. de, de ya una oposición. de siga, mucha gente, ¿no? Pero toda la Dios, gente que participó. Que me vio en la guerra en Irak, está libre y disfrutando no, no, de las es... fortunas. Sí, sí, claro, claro, no, totalmente. Es decir, que ha tenido muchas consecuencias. A ver, no, no podemos decir definitivamente que la imagen bilancense fue producida para eso. No, no, claro. Pero podemos sospecharlo. Podemos, no, claro, claro, seguro, seguro que podemos sospecharlo, sí Vamos a ver, por una parte sí es un hecho que el eh, atentado mata la, la gente y eh, produce una conmoción Sí Y que a partir de ahí se toman una serie de medidas que cambian nuestra vida cotidiana cuando cogemos un avión Absolutamente que cambia nuestra vida cuando entramos en un país a hacer un viaje que cambia, cambia nuestras relaciones humanas ¿no? y que cambia nuestros bolsillos porque de pronto hay que implementar nuevos sistemas de seguridad hay que aumentar costes en cosas y hay que reducir nuestra privacidad Sí. es decir, la consecuencia fue aceptar que todas nuestras comunicaciones telefónicas, por correo electrónico, por fax, sean grabadas. Sí, el famoso Sintel y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sí, había un... No sé, yo creo que, por ejemplo, todo el tema del debilitamiento de ETA y todo eso está muy, también muy relacionado con, todo el, vamos, con las grandísimas cantidades de medidas de seguridad que se implementan después del tema de la... De la del 11S, ¿no? Eh, Cintela era como un sistema de grabaciones, me parece aleatoria, que tenía el, el, el Ministerio de. Chequea ahí en, en internet, el Ministerio de Interior, me parece que era. Y, y, y bueno, y hubo un par de, de sentencias, hubo un par de, de, de, bueno, de cuestionamientos de hasta qué punto había ahí, pues yo qué sé, pues una intromisión en. En, bueno, pues, en los derechos fundamentales de la gente y tal pero, pero bueno, pero ese sistema existe y el sistema ha servido para, pues, para captar conversaciones y cosas así. Sí, pero es que desde no recuerdo exactamente en qué año eh, se decidieron muchas cosas una cosa fue que todas las comunicaciones fueron grabadas eso decidió el Parlamento Europeo sí. lo aprobó es decir que el derecho a la privacidad que se conocía antes desapareció. Otra cosa que se decidió como consecuencia de ello fue que, atención, la alianza del Atlántico Norte, la OTAN, pudiera extender sus acciones por debajo del trópico de Capricornio. Eso se decidió, si no recuerdo mal, en 2003 en Checoslovaquia, en el contexto de la lucha contra este terrorismo. Antes no podía actuar ahí. ¿eh? Sí, amigo Rafa. <risa> bueno, a mí una de las cosas que más me impresionó cuando pude ver la página 11S buscando la verdad, o 11S por la verdad, una de las cosas que me impresionó y que me pareció um, que tenía más sentido común lo que decía la gente era que un avión no puede derribar esos edificios que por el contrario había una demolición controlada hay testigos en esta página web que dicen que en las partes de abajo del edificio escuchaban explosiones eh, eso está eso está en los vídeos, eso está en la página una de muy grande en la versión oficial es ¿sí? el Pentágono porque oficialmente eso es un avión, no hay avión, no hay avión, tiene que ser un no hay otra opción. Luego, otro agujero es este edificio, el edificio número 5, si no me equivoco, que forma parte del complejo del, del, del World Trade Center, ¿no? Buildings. Y, y no, son, son agujeros, digamos, son un edificio entero que desaparece, de que no se habla en el informe, de que no se investiga por qué se cae, Ocho horas más tarde, no, fue por efectos estructurales, de consecuencias, de, o sea, no sé qué ha he hecho, nadie se cae ahora? Y están todos los chanchullos, de la bolsa los discos duros de los ordenadores que están en, el, en los edificios de las Torres gemelas, los discos duros se han conservado. pero una Y luego hay otra cosa todavía mayor, y es, ¿quién ha investigado el rastro del dinero. Es decir, hay una serie de operaciones versátiles que denotan un claro conocimiento de lo que iba a ocurrir. Porque si no, no serían explicables. Y son cantidades de dinero enormes. ¿Cómo seguir ese dinero? Yo tengo otra duda. Y es que, por ejemplo, aquí a nuestros padres, no imagínate, vamos a ponernos en casa. Le llega una noticia mala y cómo reacciona o a ti te llega una noticia mala y cómo reacciona? Mal, mal. Te levanta nervioso, desesperado, ¿no? a no ser que seas buena y te hayas hecho un trabajito. ¿Cómo reaccionó el presidente de Estados Unidos leyendo no. el cuento aquel de no, no, estaba leyendo un cuento, una historia de la vaca, de la vaca, no sé quién ¿no? al revés, verdad entonces eso es lo que, me da, lo que me hace a mí pensar que igual se ha hecho un trabajo interno para mantenerse así y que lo que... más importante, perdón porque perdón porque alguna persona que me pueda escuchar puede decir joder, estos tíos que pesados con el rayo de 11, eso esto ya pasó <risa> pero pero fíjate es que no ha habido una investigación internacional y es un asunto internacional No es un asunto norteamericano. Perdón. No. Desde que yo tengo que acoger el avión, eh, pagar unos gastos extra y además someterme a unos controles extras y que además me tienen que grabar todas mis comunicaciones, aunque yo no quiero, y no tengo nada que grabar con ello. Y yo no puedo acceder a las comunicaciones de los que roban Y si lo hago, lo hace eh, este falciano, cogenme y me meten en prisión. O sea, ...pueden grabarlos a todos... ...y no podemos grabar a los que nos roban... ...vale... ...entonces desde que todo eso ocurre... ...esto no es un asunto de un Estado... ...esto es un asunto internacional... Sí, ...claro que la que es investigación tiene que ser internacional... ...bueno, pero en eso estamos de acuerdo... ...pero también sabemos que Estados Unidos... no ...va a dejar que se haga una investigación internacional... ...sobre eso, ¿no? ...no lo de ellos... Coño, pero... En el sentido de que si todos queremos no estén en lo hacemos. ¿Ah. La, la opinión pública tiene un montón de fuerza, tiene un montón de poder. Sí, bueno... pero bueno, tenemos ahí el caso, por ejemplo, de del asesinato de, de aquel cámara de Couso, ¿no? Y bueno, pues yo qué sé, pues pues ya vimos cómo... Vamos, ya vemos cómo, cómo ha salido eso y tal, ¿no? O sé, sea, me refiero que... porque que tienes que hacer la verdad... Es un trabajo que... No, no, claro, que hay que hacerlo, que hay que hacerlo, pero no quiero que, que hay dificultades, ¿no? Que, que Estados Unidos, por ejemplo, el reconocimiento de la legalidad, vamos, de, de, de los tribunales penales y de la, vamos de, a decir, de la legislación internacional en todas estas cuestiones. Algunos días que un parlamentario japonés, un parlamentario europeo también italiano, pero un parlamentario japonés llevó al, al parlamento japonés, en el contexto de la continuidad o no, de la aportación japonesa a al ataque a Afganistán, llevó el tema del 11 y cuestionó la verdad del 11S, ¿no? Sí. En el parlamento japonés el vídeo está en internet. Sí. ¿Lo has visto? No, no lo he visto. Pues ver a un señor parlamentario con chaquetico de le ¡ay! ¿Seriamente? ¿Mm? Que parece que todos están en el parlamento y con su canteando para Dices tú, ¡ostras! Esto, esto es serio, ¿Tú ¿no? ¿Tú has visto el vídeo alguna? Sí. Recomendable busquen parlamento japonés <risa> busquen 11 ese parlamento japonés y van a encontrar a este señor está todo sustitulado en, en un perfecto japonés todo titulado <risa> y van a ver las respuestas que le da el, el ministro de defensa el ministro de hacienda sobre todo divertida la del ministro de hacienda creo ¿no? le dice eh, yo ese día estaba un Burkina faso. <risa> ah, conmigo no va el rollo No, pero en serio, cada detalle de ese vídeo es muy importante porque es un parlamento donde sí se ha podido, al menos, eh, cuestionar y se ha podido ver cómo los ministros, los eh, funcionarios principales no podían dar respuesta o eludían la realidad que este parlamentario japonés ponía adelante. Claro, Terrible. digamos, también hay otra cosa que... que... Por ejemplo, o sea, en Estados Unidos ¿Hasta qué punto se puede Cuestionar esa versión? no ¿Hasta qué punto nos podemos O sea, un estadounidense se puede permitir Mentalmente a sí mismo Cuestionar o, o, o dar la versión de que De que, de que el gobierno les engañó vilmente evidentemente, probablemente ellos no estén Ni preparados para, para hacer eso ¿No? O sea que Pero el... aquí no es lo mismo también, aquí también Engañan en vilmente en Alemania también Engañan en a la gente vilmente en Irlanda También, en Mali, pero de todas maneras joder que, que la, la una de las cosas más duras que te ha pasado que te ha pasado como como país si fuera verdad que te han engañado pues sería vamos sería la gas -voce, ¿no? ya yo el mundo hace mucho tiempo los recortes parecen la nueva la nueva de nuestra querida amiga Merkel pero Merkel eh, es una mano dentro de un proceso que lleva apareciendo Económicamente desde hace mucho tiempo, contamos los años 60, 70, empezamos, empezamos y empezamos, 80, 90, y empiezan los recortes, y empiezan los países de África, de América Latina y Asia, y no me canso de decirlo. Empiezan a hacer lo que ellos llaman de forma eufemista. ¿Eh? Uh -huh. eh, programas de ajuste estructurales que se lo llevan haciendo toda la vida. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la OCDE nosotros que no dejamos la cooperación tenemos un poco cuidado de eso claro, lo que nunca pensamos nosotros, los que estábamos, las que estábamos en el 2001 diciendo cancelación de la deuda externa lo que nunca pensamos que eso iba a pasar luego aquí en España ni en Grecia, ni en Grecia El 11-S hay que investigarlo en profundidad sí, sí, porque del 11-S depende lo que va a ocurrir en Mali del 11-S depende lo que ocurrió en Libia Y del ese... s depende de lo que está pasando en Siria, el embargo que está sufriendo Irán. Del 11S depende el que una flotilla de gente solidaria sea detenida en territorio, en aguas internacionales, por el ejército israelí. Que van a Gaza y que nadie coja en Europa y diga, esto no puede ser, y lo pare pero nadie es nadie o sea me <risa> creo, no no pero ningún ningún medio importante ningún... Ningún, ningún ningún gobierno por supuesto la Unión Europea en peso tampoco y luego los medios de comunicación les pues, dan una información mínima el último día en el momento en el que ya van a ser, son detenidos dan la información con una cantidad mínima de datos y en parte incluso depende del medio puede que sesgando sí pero mira por ejemplo claro digamos para para digamos para contrarrestar esa versión oficial tú qué propones una investigación internacional O sea, una, ¿cómo consigue ese investigación internacional? ¿Cómo presionar para esa...? O sea, ¿cuánta gente está...? Vamos a ver, de entrada, el señor que lideraba ese gobierno, en el momento en que eso ocurre y se toman todas esas medidas, que nos han afectado a todos y que han educado a todos nuestros gobiernos, ese tío es un asesino, porque ese tío llevó una guerra contra Irak con mentiras. Ese tío está de rositas, completamente. Y los que la apoyaron aquí también. Answer, sí. Y varios de ellos... ...una parte de este gobierno... No, ...el presidente del gobierno... gobierno... ...venga... ...es decir, que los diputados de ese partido... ...que, que, que siguen ahí, ...ahora... ...en ese momento tenían... ...la oportunidad de, de no contribuir a esa guerra... ...bien, entonces... ...no hay autoridad moral... ...para decir... ...que con el 11s ...se le hicieron algo bien... ...y que luego con el Irak... ...lo hicieron mal... No será que lo hicieron mal todo el tiempo. O sea, ¿qué credibilidad tiene el gobierno Bush para llevar una investigación sobre una cosa como un CS? Si era patatero que se me forma un pliegue amargo junto a los labios y que mi alma se me convierte en un escarchado y goteante noviembre cuando me sorprendo absorto delante del escaparate de una tienda de pompas fúnebres o siguiendo los senderos que se cruzan a mi paso pero sobre todo se apodera de mí hasta el extremo que me veo obligado a hacer esfuerzos sobrehumanos para no bajar a la calle y emprenderla con los sombreros de los transeúntes, me doy cuenta entonces de que ha llegado la hora de hacerme a la mar. llegaron los colonos de América Latina Yucatán, Yucatán ¿Cómo se llama este lugar? Yucatán, Yucatán ¿Cómo se llama este lugar? Yucatán, Yucatán Ah, el lugar se llama Yucatán Yucatán significa no entendemos nada La cosa que no entendemos es por qué el Congreso de los Diputados les paga las multas a sus autoridades pues con dinero público. Si tú vas y dejas el coche y lo dejas mal aparcado, llega la multa al congreso y el congreso en vez de, de, de decir la, la identidad del tipo que ha hecho la infracción, pues la, la paga directamente, según una noticia de el diario.es. En Bankia se va a un entre en <risa> El gobierno de artur Mas retira la renta mínima de inserción de 420 euros a 50.000 personas. Aquí hay un marido encerrado dark you among power pues que 68 de los asesores que en Australia detienen a una niña porque ha infringido una norma que es que no se puede tener ningún tipo de contacto, porque un contacto puede ser acoso. Esta niña de 12 años había abrazado a otro niño de su edad. Y fue de venida. Uh. Te, ni te cases, ni te... en te y otro yucatán que ayer leí en el, el canal de Jadera es que el alcalde ahora me ha dicho que no piensa dimitir hasta que la condena sea un firme ¿no? porque queda claro, como ha recurrido aunque esté condenado a inhabilitación pues hasta que no sea un firme él no dimite oye qué tío eh que pedazo de tío yucatán yucatán La no, no, que con recortes me venga Y otra cosa también es que Creo que según me parece hoy en la opinión Censuraron el otro día un programa de la televisión autonómica canaria De la UCACA Porque se metía con Coalición Canaria Para odiar a creo que la fundación de Coalición Canaria Pedazo de televisión que pagamos todos Sí, los m, diputados pagan 3,50 euros para poder tener un menú bastante amplio mientras que los niños de los colegios públicos de madrid tienen que pagar 3,80 para cantar su tapa de hueá y es porque al ciudadano en esto todos han impuesto y al defraudador todos son favores en dan pijlen we al de pijlen. En dan pijlen we al de pijlen. En dan En dan pijlen we En En En So, ulta, ulta, ulta, You Uw, my random city! Ahhhh... I'm not doing a little under it. Ik ¿Cómo se llama la Presidenta de la Comunidad de Madrid? Eh, Presidenta de la Comunidad de Madrid, Presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta... La desesperanza. La desesperanza. La desesperanza, la desesperanza, la desesperanza de la... Del guerre. Del guerre. Fue. La desesperanza del guerre Fue. Fue. Fue. La desesperanza de era la amiga de... Eh, el, una persona que es vicepresidente de la... A ver si lo digo bien. De la Confederación de Empresarios de Madrid. Y que es un cargo también de la Confederación de Empresarios Estatal. Y que es la persona que tiene eh, pagado con no sé cómo el servicio de la cafetería del Congreso de los Diputados. Dios. Qué suerte. <risa> This particular thing caught my ear. Different rhythms. Very Different rhythms. Different people. The drum is the most important instrument. For those of you who come in late, we are now having a little cooking Comiendo castaña. Octubre, noviembre, noviembre a todos los escorpiones y a este vino y a estas castañas. Que el vino empiece dentro de poco, ¿no? Para celebrar ¿qué, Rafa? En el que Rafa... Que Rajoy no aplica los recortes en sus asesores en no sé. No, que vamos a celebrar con las castañas y el vino. Ah, el 8 de noviembre. El magisterio. A ver. Cuéntanos eso El próximo 8 de noviembre en Magisterio Con lo que cada uno quiera Pero todos con mucha poesía Y con música Vamos a celebrar que el pueblo saharaui Sigue dándonos una lección de dignidad Y que un poquito, a lo mejor Vamos aprendiendo todos El 8 de noviembre de Inisi, El campamento de Inisi 8 de noviembre en Magisterio eh, recital poético y musical. En mitad del desierto para reclamar sus derechos. Una protesta pacífica en la que se reivindicaba lo que la legalidad internacional y Naciones Unidas reconocen como propio del pueblo saharaui y la hipocresía y el oportunismo político de la sociedad internacional niega. Danny Hick era un ejemplo de democracia, de lucha pacífica y de dignidad. ...ven el próximo día 8 de noviembre... ...a partir de las 7 de la tarde al festival... ...para conmemorar el Campamento de la Dignidad... ...con la participación de cantantes y poetas canarios y saharauis ...en la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna. Entre algunas actuaciones se proyectarán microdocumentales ...de lo que ha significado el campamento de Beni Sif ...sobre la lucha contra el expodio de recursos naturales saharauis ...y la solidaridad con el Sahara en estos últimos años. Dos años después... Los pocos ya no miran al Sáhara Occidental por la tortura, la detención arbitraria, los juicios injustos, los secuestros continúan. Dagla, Layun, Smara y todas las ciudades y pueblos del Sáhara Occidental siguen ocupadas por un país que viola sistemáticamente los derechos humanos, hecho que Naciones Unidas prefiere obviar. La misión del Sáhara Occidental, la MINURSO, es la única misión de la ONU que no cuenta con un observatorio de derechos humanos el próximo día 8 de noviembre a partir de las 7 de la tarde al festival... ...la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna. ¡Viva el Sahara Libre! ¡Viva el Sahara Libre! ¡Viva el Sahara Libre! ¡Viva el Sahara Libre! El Sahara Libre. Bueno, y entre ayer y hoy mmm, recibí una nueva agresión... Eh, a Mineto Jairar. No, no sé si lo han oído, no sé si ha sido hoy mismo o ayer... Yo lo oí en la radio, oí a Inés Miranda, una abogada comprometida con la situación de derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, comentó cómo fue el incidente, reproduzco lo que escuché, eh, ella fue a Minuto Jaidar, acudió a una manifestación, vio que había una represión dura ahí y entonces increpó, explicó a los policías lo que estaban haciendo mal Entonces estos policías la, la insultaron, de, de golpearon su coche, un coche de Nieto Haidar, y sacaron armas blancas con las cuales la amenazaron y dijeron que iban a matarla. Te mataremos, traidora. Y otros mmm, asociados de Codesa, de la Asociación de Derechos Humanos, otros miembros de la asociación pudieron retirar a Nieto Haidar. ...celebrando el aniversario de McDonald's, eh, las autoridades, los servicios de seguridad marroquíes, se permiten hablar de esta manera, ¿no? Christopher Ross está terminando su informe, se irá para Naciones Unidas, y no sé, a lo mejor tiene que hacer un cómic. <risa> Me río, pero en serio, ¿eh? ¿no? Es muy serio es muy serio. serio. Por eso el 8 de noviembre mmm, A sentir con el pueblo saharaui eh, Hay más noticias mmm, El festival DocuSur se ha vuelto a celebrar A pesar de que todo parecía que no se iba a poder realizar este año Con un gran esfuerzo y un presupuesto mínimo Se ha conseguido realizar en Guía de Sora En Miradas doc, Miradas doc En Guía de Sora. En Miradas Doc. Este festival, pues, tiene una serie de documentales. Hay tres secciones: una más formativa, otra más de mercado y otra de festival, de proyecciones. ¿no? Y ahí mmm, pudimos contemplar una, que fue la de eh, Los Ojos de la Guerra, que trata sobre los corresponsales de guerra. Pero hablando con corresponsales, casi todos son algún argentino, la mayoría son españoles y algún norteamericano. El público nos quedamos bastante conmocionados al terminar el documental, pudimos charlar, intercambiar preguntas. Y, ah, pero ¿y, ¿qué ¿Y qué, qué el director, ah, el, el director, el director vale. del, del documental, ¿no? Y hablando, hablando de ello. Pues salieron bastantes temas. El principal es que eh, yo me quedo con la idea, Pedro que me corrija, que también me oyó ahí, de que ahora mismo tenemos menos información de lo que ocurre en las zonas conflictivas del planeta de la que se tenía en los años 70 o los años 80. Tenemos menos. Sí, sí, es ¿verdad? verdad. Menos información, uh -huh. aunque tenemos la sensación de tener más. tanta más. Sin embargo, tenemos menos. Claro. Es lo que en el documental María Lecava llama el infoentretenimiento. Hay mucho infoentretenimiento y a una cadena le interesa, un en un momento puntual, y que hay mucha atención sobre un punto, tener ahí a una persona que entre seis veces sin que tenga tiempo de informarse y sin darle tiempo ni medios para que investigue sino simplemente que reproduzca cosas delante de la cámara en una conexión en directo, sin salir del hotel prácticamente, ¿no? Sí, pero incluso un poco, incluso los periódicos que mandan, y incluso cuando mandan gente que está ahí, en, bueno, que puede estar más o menos en el terreno, es verdad que a veces, digamos, hay, hay cobertura de guerras que cuando acaba la guerra... ...sigue sin tener sensación de saber muy bien qué, qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque, bueno, el caso de Siria yo creo que, que es muy, muy, yo qué sé, es muy, ejemplifica sí. mucho la situación, ¿no? En plan, sí. se vemos, vemos ahí al azar que, que supuestamente lo está haciendo muy mal... ...vemos después a la oposición que también supuestamente lo está haciendo a veces muy mal... ...y entonces, bueno, que en realidad no sabemos exactamente quién alimenta a la oposición quieren en las, o sea, no, no, no, no terminamos de ser conscientes del todo de, de, de, bueno, de cuál es la situación y, y nadie lo, y yo, vamos, bueno, yo no tengo, no, sé, no tengo la sensación de haber sido bien, bien informado. Hay un psicólogo clínico, Bonifacio Cabrera, que eh, dice, no me acuerdo muy bien la edad, pero dice que sí. los telediarios están hechos para, para niños. No sé si decía, había siete años, pero sí ponía una edad y te estoy hablando de un psicólogo clínico. Ya. Que la información estaba orientada para para recepción, como si tú fueras un niño. ¿no? Pues no sé, puede ser, pero. No, no, claro, es que me refiero que sí, que puedes tener datos, pero, pero digamos que, que tiene siempre esa percepción que a mí me parece muy bien de, de noticias del lado humano y tal y cual, pero claro, el lado humano el lado humano tiene que tener detrás toda una explicación clara de, de bueno de lo que es un conflicto y yo no yo sinceramente no la, no la no la tengo. Hoy, hoy me estaba pasando una cosa porque estaba leyendo diagonal, ¿no? y, y, y bueno, vamos un inciso, Pero estaba, estaba, estaba escuchando, estaba leyendo Diagonal, ¿no? que, que lo trajo Rafa, y hablaba del tema de, del proceso, bueno, de diálogo, de negociación, en Colombia y, y, y bueno y todo eso y decía que un poco que Santos había puesto un poco a la a la a la guerrilla contra la pared por bueno por la situación un poco en la que se encuentran de más debilidad de medios ¿no? y, y, y todo eso y entonces como que era el momento adecuado como para para forzarlos a abandonar las armas y tal no y, y que en realidad te bueno pues te, te quedas con esta noticia y tal y después lees las noticias de, del, del mainstream media ¿me entiendes? ahí hablando de del mismo tema del, del de, de, de, de Colombia y haciendo hincapié por ejemplo en que uno de los guerrilleros pues así como con un sentido del humor un poco desafiante y tal y cual y un poco cargando un poco la información con, con ese tipo de, de bueno de, de proyección y representación negativa de toda esta gente que la verdad que es increíble cómo, cómo puede estar todo tan tan, tan polarizado ¿no? y es increíble cómo, cómo podemos saber tan tan poco ¿no? tenemos encima de la mesa el informe de la renta básica de las iguales tenemos la página web tenemos muchas cosas que contar tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que escuchar, entonces no dejen de mandarnos algún correo o hacernos alguna llamada para espabilarnos porque no es fácil llegar a la verdad cuánto tiempo tenemos y con qué medios contamos estamos hablando de que No hay información de que lo que un periodista antes hacía con unos mínimos medios para poder investigar, ahora no lo está haciendo. Es decir, todos nuestros medios de comunicación con los que hemos crecido se han deteriorado. Tenemos peor calidad de informativa en el periódico El País o en el periódico ABC. Independientemente de que haya intereses, la calidad la capacidad de investigación que tiene el periodista que está trabajando ahí es menor. Y en los conflictos que están alejados, ya la información es patética, mínima. Y se tergiversa con facilidad. A esto añade esto. Y es que el 90% de lo que circula lo deciden dos agencias, que son Associated Press y Reuters lo dicen ellos y hay periodistas locales que se están jugando la vida para hacer salir la verdad en flote en Colombia, en Irak en cualquier lugar del mundo que son los que ponen las muertes principalmente no son tanto los corresponsales extranjeros como ellos mueren cantidad cada vez más periodistas pueden sacar la verdad y, y lo que dicen encima no es divulgado Lo que consiguen sacar y por lo que les quitan la vida, muchas veces, les torturan los hacen, eh, o les hacen o les chantajean, les hacen sufrir. Sí, y a veces no es necesario. Ni siquiera <risa> lo a saber. Sí, sí, sí. No, y a veces no hace falta que tengas el título de periodista, basta con que quieras contar la verdad. No, seguro. Pe, pe, un día hablaba con un periodista y decía un poco que la, la misión evangelizadora del periodismo. Se, se había perdido, ¿no? poco esa especie como de, casi que de pulsión heroica de ir a buscar ahí una cosa verdadera, ¿no? Y, y probablemente sea, no sé, la gente cree que, que, que la edad de oro, cuando la gente habla de la edad de oro del periodismo, habla pues yo que sé, del, del Watergate y, y, y todo este tipo de, de cosas y tal. Pero yo a veces no... Mm, No termino de ver si, si es así Si en realidad la edad de oro Bueno, no sé si la edad de oro primero Y segundo, bueno, si en realidad el periodismo Deberías Haber seguido siendo Un, un instrumento muy vinculado Pues no sé, no sé si a la militancia O a o por lo menos a a a, a eso a, o sea digamos grandes periodistas o grandes pensadores y qué sé pues al final como yo qué sé pues eh Gramsci no el, el uno de los fundadores del partido Comunista italiano de un periodista que da o sea yo creo que esa idea de, de periodismo y militancia han estado siempre bastante bastante vinculados y después llegó de un momento en el que hubo una, una una visión totalmente distinta que es un poco la de la del periodista supuestamente independiente pero Pero bien, pero no sé hasta qué punto eso es un, un, una verdad o es un, un, un imposible. Y que al final, terminando de... O sea, cuando, cuando, cuando hablamos de esa supuesta independencia, al final lo que queremos es, no sé, pues, pues yo qué sé, pues pues desvincular las cosas de, de una problemática que hay en la realidad y que la problemática... ¿A, a la apatía? Sí, a la, sí, ¿a la... Sí, sí, despolitizarla. En realidad la problemática siempre en la sociedad es política. Y, y detrás de palabras como la independencia, la neutralidad, la no sé qué, suele haber siempre, blan, no sé, um, blanqueamiento de las cosas. Desde aquí, um, desde aquí me estaba acordando ahora de Olga Rodríguez. Mm, sí. ¿Quién es Rodríguez? Olga Rodríguez. Corresponsal de la SER en la guerra de Irak, ¿no? Sí, en sí. Bagdad. sí. sí señor, muero porque... ...a ver cómo era lo que... ...el grito que yo escuchó... ...a ver cómo era el grito que escuchó... Um, hoy, um, um, ...hoy muero o así... ...un um, grito que oía en Túnez... ...sí, a ver... ...yo muero... Uh, ...mira, esto está conectado... ...mientras que lo encuentras... ...Madrid acoge este fin de semana... ...el encuentro... ...euro-mediterráneo de movimientos sociales... ...Agora 99... ...para coordinar luchas contra la deuda... ...por los derechos... ...y la democracia... ...no creo que ningún... ...informativo televisivo... ...haya abierto con esta noticia... ...ni cerrado... <risa> <risa> ...ni cerrado... Eh, ...bueno... ...bueno, nada, a buscarlo... ...ustedes tienen un libro que se llama... ...Yo muero hoy de Rodríguez... ...que sitúa a las revueltas árabes en un contexto histórico... ¿no? ...que redes europeas... ...buscan una agenda común en este agora 99... Eh, ...que la acampada frente a Bankia continúa ante la falta de garantías de solución. Eh, la acampada por turnos de 51 afectados directos por las hipotecas de Bankia... ...se alarga 12 días después de que miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca... ...y grupos de vivienda de 15 meses se plantaran frente a la sede central... ...de la plaza de Calenque, en Madrid... ¿Y quién ha oído hablar de los 62.000 euros pagados a una Santa Cruz Software, una empresa insolvente? ¿Has oído hablar de eso, tú? No, cuéntame, cuéntame. Bueno, pues la noticia me la cuenta en su blog Belén De Vil. Dicen, en cierta cuenta de la microinformática en el Ayuntamiento de Santa Catarina, que se marcó el ático José Gregorio Fleitas Baez desde tiempos de Miguel Hermoso. ¿Recuerdan que hace poco les comentaba que se había declarado insolvente? Pero que hace unas semanas le compensaron con 62.000 euros por servicios prestados, aunque fuese legalmente sin contrato. Bueno, pues fueron 62.000 euros por solo dos meses. Faltan los otros 10. Calculen. Trabajo sin cobertura legal que Fleita siguió prestando ayuntamiento sin contrato. ...porque era imposible prerrogarlo más... ...al cabo de 17 años. Bueno, en concreto se ha analizado en este artículo... ...estos últimos dos, están los documentos también... ...pueden entrar aquí a verlos... ...con fecha del 6 de agosto de 2012... ...y firmado por la jefa de servicio de tecnología... ...y protección de datos... Eh, bueno, Antonio Marzol Ventura firma. Parece que es para leerlo con atención... Pues nada, remitimos entonces a. a ¿cómo, se, ¿Cómo se llama el blog? Mm. Belén de Vale, pero el blog. Es... Sí, oye, y. ¿Y Y negosa. Ay, ¿qué nos dice? ¿Qué? Que no quede una multa de 15.000 euros a un espacio ah, en no, cultural espera, en Santa Cruz, el generador. ¿Qué dice así? ¿Eh? Ah, por, sí. los, por los ruidos, ¿no? Eso es lo que dice la prensa de hoy. Mm. Mm. Bueno, hay mucho ruido gamer, ¿no? <risa> <risa> bueno, tenemos aquí una documentación sobre la brotada, pero un grito de música antes. Pero bajito, ¿no? hay mucho ruido, por si acaso no, nos molta. Ojalá que las hojas no aquí. te toquen el cuerpo cuando caigan. Para que no las puedas convertir en cristal.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 Ojalá, ojalá que ben ik ouder, bien canciones, canciones. Ojalá, ojalá que, que la aurora no de gritos Que dat en tu. mi espalda Ojalá, ojalá que ik nombre Se no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 ...por tanto, tanto hacer cosas como votar y por el estilo que el régimen os ha enseñado. No se puede hacer nada de esto, naturalmente este levantamiento estas asambleas libres... ...que alguna manera se organizan, pero como se organizan los seres naturales... ...los bichos y las plantas, sigan organizando, pero no con los medios... ...no con los esquemas... ...que nos vienen impuestos desde arriba. Muchas gracias por su intervención, caballero. El que está hablando es García Calvo, aquí... ...le estaban empezando a cortar... ...y dijo, no, no, no, no, no, no, tengo que seguir hablando. Estaba explicándole... ...a la gente que estaba reunida... ...en la Plaza del Sol... ...una mañana estaba explicándole lo que a él le parecía lo que estaba ocurriendo y cómo él creía que debíamos de movernos. Ha fallecido y bueno, a mí me gustó mucho lo que dijo y creo que hay okay, que oírlo una y otra vez. Es algo tan acrata que resulta difícil admitir. Sin embargo, la gente que ha vivido el 15 m y ahora que ha pasado el tiempo y compara lo que ha salido y lo que no ha salido adelante a lo mejor puedo entender más por qué se expresaba de esa manera eh, Intento reproducir un poco lo que transmitía Decía que esta reunión que estaba teniendo lugar en la plaza era al fin del cabo una reunión espontánea como la que pueden tener los otros bichos o cualquier otro animal y que eso es lo que tiene que ser que es un gran error que podemos cometer y que no debemos cometer intentar hacer las cosas como el poder las hace, intentar tener una estructura, intentar conseguir unos objetivos con un sistema, iba por esa onda y estaba diciendo a gente que quería cambiar de realidad y que quería cuanto antes ver un cambio real le estaba diciendo que lo que había que hacer era reunirse sin tener orden del día y yo creo que ahora mismo es más fácil entenderlo porque ahora hemos visto creo yo que sobre todo lo que necesitábamos y todavía seguimos necesitando, es simplemente hablarnos, encontrarnos. Porque cuando nos encontramos, aprendemos por el deseo de cambiar la realidad sin que empecemos a hablarnos primero, a reconocernos, a compartir lo que nos está comiendo la cabeza simplemente, al lado de un poema de cantar una canción de Silvia Rebebidas en voz alta, ¿Cómo podemos llegar a otro lado? Entonces, mmm, me parece que fueron sus palabras ahí en la plaza. Eh, el vídeo está en internet, si buscan en internet de Agustín García Calvo, Plaza del Sol, van a encontrar unos vídeos. Y eh, fue dando tres o cuatro directrices que creo que son realmente muy saludables. Muy interesantes... ...decía, lo que hay que hacer es no parar de hacer esto... ...seguir viniendo a la calle... ...a encontrarnos... ...no hay que hacerlo en, en un lugar... ...en un lugar... ...en pactado... ...no, no, no, hay que hacerlo aquí en la calle... ...para que el que pasa... ...también tenga la oportunidad de entrar... ...yo me acuerdo de una cosa que decía... ...bueno, una vez en clase... ...y hablaban de, de Foucault... ...que decía que había que unir la revolución como el placer, ¿no? Y, y y bueno y que evidentemente una de las las grandes enseñanzas de pues de todos esos regímenes comunistas del este fue precisamente lo contrario, ¿no? Que revolución y placer no estaban absolutamente vamos para nada juntas, ¿no? Y que y que eran regímenes tan tan puritanos como como como el que más, ¿no? Y, y bueno, pues sí, pues, pues yo estoy un poco de acuerdo, ¿no? En el fondo que de la el placer de la, de la, de la conversación, y el placer de de, de pues de, de compartir todo eso y bueno, pues y de recuperar pues, la calle como espacio de, de charla, ya eso de por sí es un es un una suerte. De todas maneras, no sé, no sé hasta qué punto. Eh, el 15 fue un momento estupendo de, de recuperar la calle y, pero hasta qué punto algo de eso se ha, se ha bueno, se, se ha adormecido más bien diría que hasta qué punto se ha entristecido ¿no? bueno, pero sin embargo hay resultados ¿no? hoy, bueno, en el programa ese salvados, el juez este decía que estaba convencido de que dentro de unos años eh, existiría solo la, la acción en pago que no va que no a eh, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? No, sí, también es verdad que probablemente uno, cuando, cuando piensa en todo este tema de las luchas políticas, lo piensa como, pues, ¿qué sé, pues en términos de pura biografía personal, ¿no? Pues a lo mejor si yo vivo 60, 70, 50 o 80, pues bueno, pues, pues que eso llegue en el, en, el, en el penúltimo minuto de, yo qué sé, de la vida de uno... ...pues te da la sensación de que a lo mejor la, la, la batalla no ha sido no tenido un éxito muy grande... ...pero a lo mejor si, si alguien la milicia dentro de 200 años... ...pues a lo mejor hablaba del 15 como el principio de, de un montón de cosas, ¿no? Bueno, muchas cosas han empezado, muchas cosas eh, continuarán, ¿no? Mm, bueno, hacemos un rebundo mental... Un reguño mental. O sea, apagar los ordenadores que nos han estado metiendo la de información. Dejar que primos pinche el penúltimo tema. El penúltimo. El oh. penúltimo tema. <risa> la cara de Tele. ¡Apármelos ya! Es que ahora apagamos el ordenador y encendemos de toda la imaginación, ¿no? El penúltimo tema. ¿Sí? <risa> Vamos a por el penúltimo tema.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 Que en zwakte, solo y dat het niet kan. Het dat contra Het is niet het fuerza, y Het is niet zo dat het niet kan. Het is niet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 En cualquier forma que se dé contra la fuerza y un mal uso de la fe es el poder contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que es Dicen que cuando no sabes a dónde vas ¿Por qué no pararte a mirar de dónde vienes? Yo creo que, no bueno, pues solo podemos hilar con el pajarito del principio de... Ah, claro. ...de Doña Ana Vargas. Sí, sí, sí. Claro, mirar la causa. Un pájaro, un árbol, a un proverbio Nut, muy garbunt, que significa el hombre es el árbol del hombre y al mismo tiempo significa el hombre es el remedio del hombre. Um, ¿Y dónde las El hombre significa un ser humano La persona Sí, porque la palabra para decir hombre es otro. Vale. Yo puedo equivocar, pero en Wolof no se ha equivocado En Wolof han dicho el ser humano En Wolof no se equivocan En occidente sí se equivocan porque utilizan un concepto Que lo generalizan, pero es un concepto que identifico como hombre y ahí la mujer no está reflejada y no me siente no identificada. De hecho, tengo un libro que no me puedo leer porque a cada página veo la palabra hombre y me digo: Es que no me siento identificada, es que no puedo seguir <risa> leyéndolo. ¿Qué libro es ese? Ay, el título es un poco complicado. Vamos a dejarlo en la intimidad. Bueno, se acerca una problema general. Y eh, había una noticia que dar, que es que um, el martes próximo, a las 7 de la tarde, 7-7 y media, eh, nos nuestra aquí en la Rotada, en la casa, hay una reunión para um, gente que quiera participar en promover o facilitar que esa ayuda general tenga buenos resultados y ayude a mejorar, um, que vamos a que vayamos hacia una vida digna. Otra es que el Partido Socialista Obrero Español eh, se ha manifestado en contra de un acuerdo que hay aquí en la brotada que declara esta zona eh, territorio antimilitarista. Al PSOE de pronto no le parece bien. Creo que si buscan por internet pueden ver lo que opinan. Tal vez si tienen... Mmm, Pueden reírse también, a lo mejor, leyéndolo. No sé. Eh, o bueno, pueden, a lo mejor, estar de acuerdo. En todo caso, mm, esa decisión eh, conllevó una, un consenso entre mucha gente, ¿no? Que no está mm, de acuerdo en que hubiera tanta presencia y tanto mm, por aquí, por la votada. Entonces, eh, existe gente que cree ...que se puede vivir con menos ejército... ...y entre ellos yo me cuento. La verdad que yo... ...trataría de entrevistar a del PSOE... ...para que nos lo explicara. Bueno, yo no lo entiendo. Bueno, en todo caso... ...eh... ¿Eh? un poquito un poquito menos de armas después un de venir a todos, sobre todo ahora que nos hace falta más pan ¿no? eh, Miguel, ¿qué tal de la experiencia radiofónica? Pues nada, no, muy honrado de, de participar en este pedazo de programa y de poder charlar con, con todos ustedes eso así en el principio y no sé ¿te suelta un un verso, un museo ¿poema de quién? de brújula no, ahora no tengo ningún poema que me salga fluido un cierre de no, pero mira cuando también otra cosa que decías y me vuelve a la imagen del pajarito era una frase de este filósofo esloveno de la barba, gordo Zizek, se llama Zizek que decía una cosa ¿Cómo era? Que, que me venía con lo del pajarito, ¿no? Que, que, tenemos, o sea, que, que no, no tenemos el lenguaje hoy en día que nos permita articular nuestra propia falta de libertad. Y sí. eso, eso es una, una frase que leí una vez en un libro de él y se me, y se me quedó, quedó grabada. Algo ah, no, que yo añadiría, si no nos vaciamos de contenido... Um... No podemos ser demasiado libres, ¿no? Porque el contenido mismo está todo en la pesa Nos pesa. Bueno, lo que hemos conmemorado a Agustín a Bado, yo el esto y le dejo a cerrar a Miguel. Hay un tema del famoso que dice, libre te quiero, claro, libre, pero no es mía. Entonces me invitas a, a cerrar, a Rafa. Claro. Bueno, yo la verdad que, no sé, si ahora mismo solo se me ocurre una estrofilla o un principio de, de una canción, si es lo que quiere, así como, como tal, supongo que muchos la conocerán, no voy a citar quién es para que quede menos comercial, por así decirlo, pero a ver si, si me acuerdo y no me, me equivoco del de orden de las estrofas, de los versos. Eh, este adiós no maquilla un hasta luego este nunca, no esconde, no jala estas cenizas no juegan con fuego este ciego no mira para atrás a este corazón tan huérfano de padre no voy a permitir que taladre este corazón podrido de latir este pez ya no juega con tu boca este loco se juega con otra loca esta... <risa> Nou, nou, nou, nou, nou, nou, Salu, salu. La as al souls en y no pude si no podem, tos EN caoram in tot tan snopot dora tomba tomba tomba y